メスクランドエンドゥビダ e ブロー。パリパリオリダイブロー。パリパリオリ o イブロー。パリパリオリダイブロー。パリ a リオリダイブロー。パリパリオリダイブロー。パリパリ c リ m o ブ s ー。u e dejo ブ e ー。e n s a r e ブ t ー。 私はあなたの家族のために、l はあ t たの家族のために、私 e あなたの家族のため d 私はあなたの家族 cuántos amigos fallaron este año レバーラモン、ターンシート、セモエバーセ No resultará, o s a Los amigos que se han r o t o el corazón, como mi amigo DJ precios, de d e n o x Nuestro amor murió, todo terminó. Si te quise con el alma y mi vida, y u t e d y tiempo hermoso, yo perdí enamorándome de. どうも、そうです。DJ、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう e どうも、どうも、 どうもありがとうございました。 o は <igo> ya に a m o s a です。 A la gente de q u e r o también presente. A la gente de q u e r o Mocha. Ya tú sabes. Vamos ahí. A la gente de Santa Rosa también presente. s Vamos ahí. Que m p r a m a もうすぐだ、さらば、スコッピング、JR、もういい。 Salud de joven para f a b i a n DJ Remix y el Fran Brandice, los hermanos Capanta en, en Santa Rosa. Ya tú sabes, a la gente de Santa Rosa c o n e c t a d o en esa tarde. Ya tú sabes, tú yo, un abrazo Rampa Costillas, a todos los amigos que se han conectado. También para Génesis, Paola. Día, Oye. シンス。 Que yo me、no、imaginé que me d e c i i e r a esto, pero me、no、ha llegado a quererte como no te imaginas. Y para la gente de Huachi, la Florida, en conectados en esta tarde, muchas gracias. Oh, oh, me va, me va. Me va. A saludar para los chavos Junior, e s t ú s a b e vacilones. Vacile, y v e j a o a d i c o n e s v a r i s l i v a í hasta capaz de matar. Vamos a saludar para, para Sebas Tubón,、si no、a la gente de Quizapincha conectados. A la tío, gente de Quizapincha, un saludazo Y También para David Moyolema, un saludo para ansias, mis dos amores que bien, son y Jair, Jessica que y Yasmín de parte de David y algo de peruana. s Ya se viene, ya se viene algo de peruanas. a tú sabes, a la gente que está conectada, muchas gracias. Estamos al Rojo Vivo Ecuador. Así,、oh, sí. y los enamorados. Se siguen conectando、Debi、a la transmisión en vivo de Tuxuárez. ¿Cuántos amigos van a pasar el 14 de f e b r e r o s acompañados? r e g a l a m e un corazoncito, ya. Vamos ahí. Y también vamos a s a l u d a r para Nicole Moyolema. Ahí sí, de una, de tres, hermano. Vamos a ver. Vamos a d a r para Eddie p i l a t a z z i Saludos, amigo s desde que que Cuchibamba. Para el、Quizás、pequeño Marlon. Que volar, y mi esposa、no、nada, Diana. Vamos, vamos, ahí. vamos a h í v a a m o s d a r para Nicole Azapanta. Un saludazo. もう一度、もう一度、もう一度、も a 一度、も a 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう Vaya ahí, maldito Eddie dice: Mi pana escorpión. Vamos a mandar un saludazo para el sur de Riobamba,、uh, uh, uh, para Johnny, DJ, éxitos.、No oh, Vamos ahí.、Voy. Los enamorados, ya tú sabes. Toma ahí. En esa tarde se viene algo exclusivo y también se viene la creatividad de Eddie DJ Pro. En esa tarde, aquí se viene el remixero mayor de Tungurawa, Eddie DJ Pro. Así suena, p a p a c i t o Ahora. Ay, qué dolor. アメリカの人たち皆さん、アリカの人たちの皆さん、アメリカの t さアメリカの皆 e ん、アメリカの皆さん、アメリカの皆さん、アさん、アメリカの皆さん、アメリカの皆ん、アの皆さん、ア ¿Cuántos amigos van a pasar el 14 de febrero con su ex? ¿Cuántos amigos van a pasar el 14 de febrero con su ex? Regálame un corazoncito ya. Vamos ahí. ¿Cuántos a m amigos recuerdan su primer amor? Regálame un corazoncito. Ya tú sabes. Vamos ahí. saludos para genesis paola、no、sé saludos para t e n o c o s u é dice que es un buen amigo y que nunca cambie vamos taco dígale dice q u é le digo q u é le digo Es una que venga acá rosario dice pagando el taxi De acá paga dj de dj josué ¿Tú sabes? tengo、ah, así ha sido a ahí! m y se vino con la buena música diversión diversión ecuador vamos a compartir vamos a compartir Ya tú sabes tú la tradición e s vivo a a h o r d i c Kerry, saluda a tu cuñada, Onda y Odise. <risa>、oh, <my. risa> cuñada de Coade. Un saludo para Jefferson, Yanes. Saludo s para Fraser, DJ Remix en a m a t i l l o Y la gente de Ambatillo, a r t o Saludazos, saludazos. みそみそみそみそみそみそみそみそ a そみそ a そみそみそ a y みそみそみそ a そみそみそみそ Vamos a compartir en esa tarde ya la transmisión en vivo. Ahora... Ahora el salido Para Nicole Moyolema v a s i l a v a s i l a La Cumbia, la Cumbia Ya tú sabes Y para la gente de Picaigua e s t a m o s o no estamos conectados Para la gente de Rosario Y la gente de Condorahua Vamos a h í Y la gente se sigue conectando A la mejor transmisión, e s t i v o el SLD Villafro. Vamos ahí. Échale cambria, papito. Vamos ahí. Y ahora. Vamos a m a n d a r un saludazo para los Boogies, Boogies. Allá en Picayo, así, tira tu sides. Vacila, vacila. La cumbia suena así. Vamos a mandar un saludazo para la gente de q u i s a p i c h a y para mi primo Vigil Edith Rock. Buenas las mezclas. Toma él. vamos a mandar un saludazo para l e n i n Sato l saludos desde Manabimi para la gente que s t á e Manabimi ya tú sabes si te vas te vas te vas no más no quiero que regresen nunca más se viene DJ Pro ahora,、oh、DJ Pro. DJ Pro. ahora. vamos a mandar un saludazo para la gente de Quito para la gente de la t a c u n g a Salcedo ya tú sabes Y también para los toreros. Ya ¿lo tú sabes, f e n i x Para el torero, c o s u e é Ya tú sabes.、Body、Ahora. Yes, yes. Ahora, pata sucia, vacila, vacila. La buena música. Que te entrega DJ DJ e d d i e DJ Pro. Vamos a ver. パ a リア <me habla, S 1>、パシリア、パシリア、パシリア、パシリア、パシリア、パシリア、パシリア、パシリア、パシリ n パシリ ¡Qué cofre, vaina! ¡Oh, de salopanas! ¿Alguna que vez han chumado con las mezclas de Eddie Villa y Prom? ¿Cuántos amigos son los hinchas de Eddie Villa y Prom? Vamos a regalar un corazoncito ya. ¡Exodo nuevo! Y para la gente que es de Manavim, para la gente que es de Manavim, Manavim, estamos conectados ya. レミックス・アルト・モス。 medio raro el nombre vamos a vacilar yo bamba ahora e c h a l e taco taco alto Vamos ahí. La gente que está presente aquí en la televisión, vamos a vacilar la mano de una mariluna. Así, de una, ¿cuántos amigos van a pasar el 14 de febrero s o l i t o Vamos a r e g a l a r un corazoncito, ¿ya? ¿Cuántos amigos van a pasar el 14 de febrero tomando y tomando trago barato? Levántame la mano, ¿ya? De una. Vamos a p o e r ¡aquí l a n t e ¡Vamos en vivo, en vivo! ¡Escucha, Barcelonistas! ¡Ahora! La gente de c o n d o r a g u a Vamos a vacilar. Mi cariñito. Y t a m b i é n para el canario. Allá en Calicanto. o s、sí, i t y vacila! Hoy yo debemos comprender. Que el destino n o quitó. Vamos, Eli. Échale candela, papá. mi cariñito. Así que póngase p i l a y ya se vienen las mejores m e z c l s también、no、de DJ Tenox. Así que siga si a l i n s t a n t e v a m o s ahí! í ¡Echale c o a p i l a Ahora papá. ¿Dónde están los toreros conectados? ¿Estamos o no estamos conectados los toreros? Santa Rosa サタロ n d o también para flutter dj santiago flying acá en pica y w a c i t y dice vamos a v r para la gente de san luis para i dj flutter vamos a ver ahora v i El n e a c s a b e r viene en la cumbia, viene el sabor, viene Eddie DJ Pro con la mejor acción, la mejor activación. Vamos, ahí. Vamos a mandar un saludo para la gente Para la gente que se e n a l e s t a Mendy, también para Nicole Moyolema, También de parte de mi amigo DJ Tenox, con mucho cariño. Con mucho amor tocamos a m a n d a r un solo para k a y l i n mey saluda a tu cuñada dice o sea yo vamos ahí. Vamos con la mejor activación ahora papacito a la creatividad que u se t d sabe hacer Vamos ahí. Chau, chau. Vamos a ponerle candela en esa tarde. Ahora. Y la gente d e c a l i c a n t o Vacila, vacila. A la gente que le gusta música peruana. ¿Cuántos somos? Somos más de cien, s i o g e vamos a ir. ¡Ahora! Oye, e d d i no harán chumar. Ya le veo que está con la copa en la mano. Repartiéndole, veo. <risa> ¡Ahora, c h i l o 私たちは皆さん、私たちのために、私たち a ために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため Buena. Si te vas, te vas, te vas, no más. No quiero que v u e l v a s nunca más. Damas y caballeros, él es Eddie Lee de t r o m en esa tarde exclusiva. Ahora, a r o j o vivo e c u a d o r Vamos ahora. Y la gente se sigue conectando a la mejor música. a las mejores transmisiones y a los mejores remix de DJ LBF Pro, y a t u s c i e n c marcando la diferencia musical. Ahora, y los siladores, sila, sila, el p a n a que no s i l a es porque la tiene c h i q u i t o como Chucky.、Ajá. どうもありがとうございました。 <risa> Saludos amigos Javier, acá en el Parque Troyan. Un saludo para e d i i p r o m y para mi primo b e n o d j Está mismo y olema. ¡Escucha, Parque Troyan! <risa> Aquí se vienen los mejores <risa> éxitos. ¡Vamos, a g a s t a d o s cumbiateras! ¡Levántame esa mano, ya tú sabes! Y silba, silba. Ahora maldito. ¡Cállica música! A los t i e m p o s A la gente que está activo en la transmisión e s vivo, vamos a compartir ya. tengan la, la gentilidad de transmitir, de compartir en vivo, ¿tú sabes? Amor, puta, muerte, bien, a、no、tu、no、sal. Sé yo no sé tomar, s o l o b u i c a sé tomar yo. <risa> Vamos ahora, el espectáculo comienza ahora. おイマミカオイルイングラタンウェイイクラタンウェイイクラタン もう足りないからマッキン・カン・ボイオレマ、サルデン。からマッキン・カン・ボイオレマ、シロン。 vamos a mandar un saludazo para fernando solitario pilas un saludo para luna dj remix vamos para los amigos dj s un saludazo tú sabes? Vamos para que veas que no sos el único y también vamos a mandar un saludazo para mari c u r a y De la gente de Simón Bolívar, San Juan, t i c a i g u a escucha hola. Mi, el... Y se viene la música con estilo y creatividad. Así. Vamos agachados ya. Vamos amigos, están despechados el día de hoy. ¿Cuántos amigos están de s pechado s el día de hoy? ¿Cuántos amigos se quieren cortar las venas por ella? Por esa traicionera. Mala mujer. ¡Escucha! Y o solo q u i e r o tomar y tomar para olvidar a esa ingrata como la... a t o p a m u e h a vieja, a m u e j a l e l a m a v a l a m u c s i c a ¡En el fin de semana!、No, ¡Señora, chamaquita! a M s a l u d a z o s ¡Samay! ¿Dónde están las chicas? ¿Que le gusta la música peruana? ¡La chica peruana! a r e g a l a un c a r a z o n c i t o ya! よし メンテパスメンテパスメンテパスメンテパスメンテパスメンテパスメンテパスメンテパスメンテパス Vamos a marcar la diferencia musical. ¡Opa! オーラマサ h オーラ Saludos para los Davis rappers de Píllaro El Porvenir. La gente de Píllaro El Porvenir, ya tú sabes. Vamos ahí. La gente de Cuchibamba. La gente de q u i z a p i c h a Y también la gente de Inyecto para d i l l a y Tigre. ¿Y los Tigre s no. Vamos ahí. Un s a l u d a z o para Marta Moyolema en Tanguayo City. De parte de mi amigo Día y Teno. Kevin Sistemas. Ahora. m a Y la palma hacia arriba. ¡Eh! Y la palma hacia arriba. Y la palma hacia arriba. Ahora. オムザーのシーラーゴールズシーラー、シーラー、シ, シーラーラトシャ a です Mi ño, a mi amor, amor, amor. Esta Vamos A m ラアモラアミア o r アモラアモラアモ m アモ a アモラアモラアモラアモラアモラアモラアモラ c モラアモラアモラアモラアモラアモラアモラアモラアモラアモ n s a l アモラアモラ a モラアモラアモラアモ o ア En esta tarde exclusiva te voy a presentar al DJ Number Number One, ¿eh? como es Eddie DJ From. Estamos marcando la diferencia musical, ¿eh? así que no te puedes perder, y Tampoco no te vayas de la sintonía musical, ya. Así que se viene más diversión. ¿eh? Ahora se viene Eddie. Así, en las denotes 1700. Ahora, échale flojo. ペンサーのクラビスに行きたい A la, gente del tambo, a la gente de l tambos a la gente de guachito todas t o r a s todas vamos、oh、a v e cuántos amigos tienen un familiar que está en cana en canadá regálame un c a r a z o n c i t o ya vamos a una mariluna ahora venga a たち a おいで俺たちのおいで俺たちの a いで俺たちのおいで俺たちのおいで俺たちのおいで俺たちのおいで俺たちのおいで a Y la ciudad la mejor música peruana. Ahora.、Uh! vil part p e よし Y para Jairo DJ, vamos ahí. Y, y la gente del Parque t r o ya, vamos ahora. Y nunca. Regálame un corazoncito, nunca, ya. Vamos amigos, le dedicaron esa música a su pelado o a su ex. o ¡Ando! y amigos chofercitos carreteros están conectados en esa tarde ya regalamos corazoncito los amigos chofercitos carreteros vamos a compartir y vamos a regalarme un me encanta ya ahora p a p a c i t o venga esa gorra para todos los chofercitos carreteros escucha escucha escucha、uh. v a mandar o s m a un saludazo para e d y dice el juego ahora se viene se viene el sabor de la cumbia cumbia con la mejor animación de javier ms vamos a mandar un saludazo para k e vincen y también vamos a mandar un saludazo para chamacita evelyn Y para Mari c u r a y Y también para Fernando Solitario. Saludazos. Para DJ Luna dice. También vamos a saludar para David Moyolema. Saluda amigo Javier acá en el Parque Troyan. Un saludo para Para Eddie Pro. Y para mi primo b e n o x Vamos ahí. Y seguimos con la mejor sintonía musical. Aquí está Eddie. Ahora. s u c e t e l l e no es su a o r r o ¡Esa es mi d i p r ó v a m o s ahí! Las chicas tienen esa música en sus teléfonos, celulares. s a h o r a vacilan. Así que pongo s e p d i l a s Esa transmisión en vivo está grabada. 私たちは皆 s ん、皆さん、i さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆ん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さ ¿Cuántos amigos van a pasar el 14 de febrero? ¿Solitos? ¿Cuántos amigos van a pasar solitos el 14 de febrero? Con mi pana Villa y d e n o s Solitos dice. No va a ir a donde la vida no vale. Tampoco.、Ajá. La salió del cara de Cui también. Y con la gente de Quero Quero. A la gente de Mocha p i l l a r o Para los pillarreños. Vamos ahí. v a mandar o s m a un saludazo para, para, Miguel, para, el equipo, Miguel. para Miguel cuando alisa me falta de Mijay la verde a ver allá en a t a c u n g a s w City para Miguel cuando alisa así ha sido vamos amigos alguna vez fueron traicionados c o c n o s amigos ha comido un amor traicionero? o r e g á la m e u n corazoncito ya! ¡Vamos、oh, ahí! ¡Vamos a vivo! Vamos a mandar un saludazo para Nicole Moyolema, de parte de d i l l e y l e n o s v a m o s ahí! í a 1 a y para GDX ya pincha! ¡Escucha! ¡Los mejores éxitos! ¡Oh, í、sí. Simplemente éxitos vez, musicales vez, en vivo. Vamos a vacilar l a mejor música. Oye, la gente le pica igual. Vamos, vamos a compartir. No le pasó, a m i g o t o r e r o どんでせたの mi llave y vacila vacila esa bielita a lo s m a r s que haga t o m a n d o e n esa tarde día jueves vamos a vacilar con la mejor mezcla d u e es el y el pro ahora así que p o n g a s e pilas esta transmisión en v i v o está grabada パラスミレーションクローアシリアポンデピナル、や y está bien、si no、voz, sol, pena, vamos a mandar un saludazo para e d i son de nadie y saluda mi pana el y diga el fuego dice para los amigos un saludazo mis hermanos h o a Vamos a mandar un s o b a z o para Diaz b r i a n Datomix Un cebé para L10 Pro y Denon Los mandarinas mayores De tu curragua dice Ajá,、oh, Uy, que linda chicha mi hermano ¡Opa! ¡Ay, que los esquimbales! ¡Chúpalo! De parte d e mi amigo Denis Josué, chúpalo para t a t o Mix. Vamos ahí. Dice,、si、vida, corazón, Un saludo a z para Alexander. Cuchicana con... dice: s a l u d a z o primo Eric. ¡Hola! YPARA TODOS LOS CHICHEROS SIMPLEMENTE SOMOS CHICHEROS SOY c h i c h e r o Y BAILO LO QUE QUIERO、Vamos、a m o AÍ ÉCHELE SABOR r e CANTOS u AMIGOS TOMAN DE TODO, DE TODO UN POCO、Vamos、a m o AÍ a o o r a c ó n l r a c o r a v a mandar o s m a un saludazo para Lilis Mejía de Alan saludos desde Riobamba para Parelis Alan y el conde FM y Fame y dice y Lilis Amay allá en Riobamba c i t y パパ、Para mi á, DJ、フォローミッシ i あ i ん、キュッキ n バンバン、で <que>、パッて、で、DJ、プロ、ほんまに。 La Casa de la. Ya tú, sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes. Vamos a mandar un saludazo para Nicole Moyolema. Dígale a Kevin DJ d e n o n que gracias. Ay, ay, ay. o y e compañero. Dice Nicole Moyolema. Dile a Kevin DJ d e n o n ア a アイアイ。 Amigos, c e s r a n el n e cuartel. Para mi amigo Brian, super allá en el cuartel. ¿Tú s a b e Para todos los milicos. v a s Y también para todos los policías. Vamos. c e c c l e c a b l e c a b r e a c h a m e b r e r a l a b e r a h a l e cabrera! a h a l e a c h l a b r e n a ¡Chale, cabrera! a e b a h a l a r c h l e a b r e r a ¡Chale, cabrera! ¡Chale, c a b r t o a ¡Chale, cabrera! ¡Chale, c a b r e l e cabrera! a l e c a b r e l e cabrera! a l e cabrera! ¡Chale, c a b r a ¡Chale, cabrera! a v a mandar o s m a un saludazo para k e visito q u i n o a toa saluda mi í n dice. ¡Vamos 15 para alexander un saludo para la personita que amo que、vamos、es maricela y u m i t a x i buena la rola l m i c ó o n desde e s t a d o s u n i d o s A la gente que se ha conectado player, player, ya player? en Estados Unidos. ¿Sí, Muchas planeta, para gracias. Para Un abrazo, Rome Costilla,、sí, de parte de los ecuatorianos. <pillars>、ah, ¡Vamos ahí vamos en vivo! Vamos, se va para saludos para el amor de mi vida como es a m i g a i l Cuapaca con mucho amor de Kevin. Santiga un... e m Píllaro el p e r v e n i r Para los enamorados e m Píllaro, un saludazo. Vamos ahí. vamos a mandar un saludazo para e d i s o n de la j e l n y no tomará solito e d d i e pro dice que invitarás dice venga venga le una estamos acá en la casa de mi pana e d d i e 10 pro ahí estamos pegándonos un agua de coquito que rico que rico vamos a ir lo se viene El más esperado de la tarde. Ay, ay, ay. <risa> Vamos, sí, caballero.